La gente que vaya a esos viajes, que pase un verano estupendo con vosotros en la República Checa, en Praga, en Berlín, en Varsovia, vamos a seguir hablando y la semana que viene hablamos de ese viaje para conocer el centro de lo que fue la Europa de los nazis, el centro de lo que fue la Europa de Hitler y sus creencias y con mucha información sobre eso, sobre esas creencias esotéricas que rodeaban al partido nazi de, de Hitler. Laura, hablamos la semana que viene, ¿te parece...?